medir, mesuri, medir por libros, por litros, medir por litros, medir por metro, mesuri per litroi, mesuri per metro, yo, mi, por mí mismo, per mí mem. admirarse, miri, tanta generosidad me admira, tía malabarezo mirigas min, mostrar, montri, mostrar interés, mostrar paciencia, montri intereson, montri Pason Mañana Morgau Mañana en ocho días Morgau post unu semainon parir naski la gata parió cinco gatitos la catino naskis vin. y doy. Ningún tipo de. Nenía. Ningún tipo de tabaco. Nenía tabacon. Nunca. Jamás. Neniam. Nunca más. Definitive. Neniam. En ningún lugar. Neníe. En ninguna parte lo encontrarás. Neníe, reencontos. Nada. Nenío. Hombre salido de la nada. Homo le el en la nenío. Nadie, ninguno. Neniu Nadie lo sabe. Neniu esías tion. Irremediable. Nepra. El fin indefectible de la vida. La Nepra fino de la vivo. Nosotros. Ni. Vino con nosotros. Li. Venis kun ni. Ahora. Nun. Ahora no puedo ir. Nun mi ne povas iri. Solo. Solamente. Nur. Solamente. Con que no me moleste. Senur li ne llenos min. Frecuente. Ofta. vienen frecuentemente venis ofte ocurrir o casi ocurrió por casualidad ocasis casis hasarde se uno impersonal oni aquí se habla demasiado oni Parolas troe chitie. Se Uno. Impersonal. Oni. Aquí se habla demasiado. Oni. Parolas troe chitie. Caminar. Pashi. Hemos caminado tres kilómetros. Ni marsis. Tri kilómetroi. Ni pasis tri kilómetroin. Colgar. Pendi. Colgar la ropa en la cuerda. Pendigi la tolajon sur la esnuro Esforzarse. Peni. Esforzarse por imitar a alguien. Peni imiti iun. Mediante per mediante dinero nosotros compramos. Per mono ni hachetas. Pedir. Peti. Pedir algo a alguien. Peti ion de iu. Agradar. Gustar. Plachi. A mí. Este espectáculo me agrada mucho. Chi espectáculo tre plachis al mi. Lo más. Play. El chico más listo de la clase. La gnavo play inteligenta. Quejarse. Plendi. Quejarse de vicio. Plendi pronenio. más, pli. ¿Quieres más sopa? Chubi volas pli da supo. Más tiempo, plu. Quédate un poco más. Resti ion plu. Varios, pluray. Tiene varios amigos. Li havas Plurain amicoin. Tiene varios amigos. Li javas plurain amicoin. Para, por. Es importante para la salud. Por la sano, y Estás grava. Es importante para la salud. Por la sano, y Estás grava. Después de, post Después de hecho Post y estis farita Después de hecho Post y estis farita Exigir, postuli Exigir un pago Postuli, pagon Poder, povi con plenos poderes con plena povo tener razón pravi tú no tienes razón vi malpravas principal presipa los puntos principales de un discurso la presipa y puntoi de parolado Apretar, premi, me apretó el brazo, li premis mian bracon, me apretó la mano, li premis mian manon. Coger, premi, coger el tren, preni la traino, imprimir, presi. El libro está impreso. Precis la libron. Casi prescau. Son casi las doce. Estas prescau la decdua. Son casi las doce. Estas prescau la decdua. Dispuesto preta Dispuesto para el viaje, preta por la Voyaggio, acerca de, pri, hablar acerca de él, paroli prili. A causa de, pro, no podemos a causa de la situación, ni ne povas por la nuna. No podemos a causa de la situación ni nepovas pro la nuna. Contar. Raconti. Cuando ha bebido siempre me cuenta su vida. Cuando ha bebido siempre me cuenta su vida. Drinkinte li chiam racontas sian vivon al mi. Drinkinte, li, chiam racontas, sian vivon al mi. Informar, raporti. Nadie quiso informarne. Neniu, volis, raporti, min. Encontrar, renconti. Encontré un amigo en la calle. Mi rincontis amicon sur la estrato. Mi racontis a mi con sur la estrato. Permanecer. Resti. La situación permanece grave. La situación resta seriosa. La situación restas seriosa. Recibir. Ricevi. Recibir. Una negativa. ricevi, rifuson. Recibir una negativa. Risevi rifuson. Reír. Ridi. Reír con ganas. Ridi forte. Contemplar. Mirar. Rigardi. Mirar el cielo. Rigardi la chielon. Notar, rimarqui. Notar algo a primera vista. Rimarqui, ion, unuavide. Notar algo a primera vista. Rimarqui, ion, unuavide. Satisfecho, sata. Me he quedado satisfecho. Mi, estas, sata. Mi, estas, sata. Saber, Sí. El saber no ocupa lugar. Sí o ne llenas. El saber no ocupa lugar. Sí o ne llenas. Sí, condicional. Se. Si no lloviera, saldríamos a pasear. Sene plobus ni irus promeni. Sene plobus ni irus promeni pero set es bonito pero caro set multecosta gi estas vela es bonito pero caro set multecosta gi estas vela seguir segvi ana le siguió paso a paso ana segvislin la opase Sin, sen No hay regla sin excepción Ne estas regulo, sen, excepto No hay regla sin excepción Ne estas regulo, sen, excepto Enviar, sendi Le mando unos libros Li sendis kelkain libro Le mando unos libros Li sendis kelkai libroi. Buscar, chi. Buscar la solución a un problema. serchi la solvon de problemo. serchi la solvon de problema. Si, pronombre, si. Solo piensa en si. Li pensas nur prisi. Estar sentado, sidi. Estoy sentado en mi sofá. Mi sidas en mía sofó. Estoy sentado en mi sofá. Mi sidas en mía sofo